Los, Los sábados de, de 2, 2 a 4, 4 de la tarde Nicolás Lantos y Juan Manuel Estrasburger para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. 10 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta mientras los muchachos de Chillan las Bestias están preparando el show que van a dar en algún ratito nada más. Uh -huh. Acá continuamos con este programón que estamos llevando a cabo. Mientras estemos vivos. Mientras estemos vivos pues se viene la pandemia. Se viene la gran se pandemia. Viene eh. el ataque del ébola. Eh. Yo igual ayer casi que, casi que me muero de chistes malos sobre del ébola, eh. Y es que hubo mucho, hubo mucho de eso, las redes sociales además retroalimentan. Casi que me molo de eso, ¿eh? En un momento estaba, no sabía si protegerme del ébola o, si o de protegerme los de los chistes malos. Los chistes que son malo. peores a veces. Sí. sí. Algunos son buenos, los de, los, los tuyos son buenos, no, hay que no decirlo. Siempre. No, no siempre. en Twitter pero además, bueno, para no, pero mí, son buenos, son, buenos, son yo, buenos, yo tengo una teoría para mí chiste malo no es un calificativo el chiste sino que es un género es un género así como cuando se dice literatura negra o bueno, lo que fuera hay un género que es chiste malo y después hay buenos chistes malos sí. y malos chistes bueno, malos vos tenés buenos chistes malos y yo vengo sí. a, y llevo y juez, años hay por gente que yo no voy bien. a nombrar Y se mandan unas cosas rebuscadas, ¿viste? Que tenés que estar pensando cinco minutos para entender el sentido del chiste malo. Es que el secreto no, del chiste malo es evitar ser tonto. los... tonto. Hay, hay que evitar los extremos. No hay que hacer ni el que va a ser todo el mundo. ¡Eh, bola! Lo escuché 120.000. <risa> <mil>, ¡Eh, bola! 120.000 <risa> veces. Listo, ya está. Ya está. No sirve. O de y el popular. que es súper mega rebuscado tampoco. Hay que caer en... La ancha venía del medio, como diría Sergio Tomás Maza. Y encontrar algo que no sea ni muy rebuscado, ni lo que se le ocurra a todo. A mí me parece, el prefiero el popular, el que dice todo el mundo, antes que el rebuscado, que es un chiste que la verdad que vos te ves que el que lo hace, tiene tantas ganas de haber inventado un chiste que ya se perdió toda la gracia. Así es. Eh, podemos igual respirar tranquilos porque el... el senegalés este que había estado en Brasil y que tenía fiebre y que algunos dicen que había cruzado a misiones, pero no se sabía si sí, si no, bueno, no tiene ola, tranquilo, tenía una gripe, tranquilo, todavía no salió de África, España y Estados Unidos. ¿Sí? Estamos ¿Me hace recordar la época tranquilos. del anthrax? Cuando había un mapita, el, sí, de dónde. Yo no podía creer en esa época donde estaba el mapita de los países afectados por el Antrax. Recordemos, hubo una época donde después de la, de la caída de las torres, del de derrumbe de las torres, eh, hubo una campaña terrorista donde mandaban Antrax en un sobre. <risa> Parece es increíble. Eh, no sé si hubo no una había... campaña terrorista. Hubo un par de casos aislados que nunca se no, supo bien hubo cuál era el, el origen no. y muchas falsas alarmas. Está bien, Muchísimas. Falsas, alarmas, pero hubo alarmas. Entonces había un mapita que ponían en clarín que era, ¿no? Países en rojo. Países afectados con, evo, con Antrax. Países en naranja. Países que por ahí eran amenazados por el Antrax. Y después países en gris sin ningún tipo de noticias, ¿no? Entonces lo lógico era que decís, bueno, un país... Estamos hablando de la, los que hacen Antrax. Quieren atacar a los grandes países. Entonces, claro, Estados Unidos estaba rojo. Inglaterra estaba rojo. Ataca, Rusia. De repente estaba toda Sudamérica sin ningún problema que Argentina atacada por el Andrés... Después un, resultó que era falso. Un, no, pero tenemos a un ministro de salud denunciando el ataque falso. con Andrés Y era falso. Pero la en el momento, yo, yo decía, estábamos en el peor momento de la... De la, la crisis, sí, la, 2001, estábamos estábamos por, Estaba por estallar la crisis, digamos. El, el, fue, haciendo 11 de septiembre de 2001 fue el ataque de 11S y 19... Fue en esos dos meses que hubo sí. entre que cayó el gobierno de la Rúa y el ataque bueno, de la Bueno... Fueron o sea, dos meses así... Exactamente, rojos. cuando yo vi eso dije, ¿cómo puede ser que estando tan mal, estando tan en la lona... Se, se preocupen por atacarnos con Antra Yo no lo podía creer Bueno efectivamente después fue falso Obviamente el gobierno de la rueda lo usaba para distraer un poquito Y también la paranoia generalizada Todo el mundo eh, Tenía la boleta de, de Sur y la miraba dos veces Porque sí. tenía Antra actual Muy bueno, gracioso En sí, este caso es distinto... En este caso es distinto, es un, no, no, no, no es una, un arma biológica, sino simplemente una epidemia de un virus. Más allá de las jugadas, permitime ponerme un poco la gorra, porque estamos ocupando un espacio en la radio y creo bueno, que bueno, hay que tener cierta responsabilidad y evitar que cunda el pánico. A sí, ver, dale. El, el ébola no se transmite de forma aérea, no es una gripe. Bien. ¿Sí? O sea que si, vos no, sentido, tocas, es menos si vos no tocas el fluido de alguien que está enfermo y tiene síntomas, Y después te llevas la, la mano a El tu... fluido. Porque vos sí. lo puedes tocar la mano, después no pasa nada. Eh, No, el, la mano tiene respiración. Digamos. A ver, yo que vos... Si te si tocas ves la alguien, Si vos es alguien con 39 remera... grados de fiebre y vómitos, yo no lo tocaría. A ver, toma si doma después de tocar, no. No. No, no hay no? No, no? Pero, digamos, no hay que entrar en ese pánico de no salgo a la calle, no voy al teatro, no voy al cine. Tranquilos, ¿sí? sí eh, el grado de contagio es bastante bajo del Antrax. No, es, es menos no contagioso que, que el sarampión no o que cualquier que... tipo de gripe sí. desde ya. ¿sí? Eh, el problema que tiene es que no se le conoce una cura, que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 40%. Muy ¿sí? alta. Eh, es bastante alta. Eh, pero es la primera vez en la historia. El Antrax se descubre en el 76 por primera vez. El Ébola, perdón, <risa> se me confundió El Ébola se descubre en el 76 Es la primera vez en la historia que sale de África y se supone que fuera de África en países donde tienen un sistema sanitario más o menos armado, es muy difícil que se expanda, no hay que, claro. no hay que entrar en pánico, porque eh, la, si no tenés síntomas, no contagiás no existe eso de estar en un lugar con alguien sin síntomas y ah, de repente el portador los, sano. Exactamente, no, mientras está en incubación el virus, no contagia solamente ah, contagia. Es bastante copado estoy... al final <risa> este es un re buena onda <risa> eh, pero nada, eso, aclarar un poco los tantos porque hay mucho pánico al, y no me parece que esté era, bueno. Al no, más allá de, de la Gravedad, la... sí, una vez que lo tenés es grave, pero sí. a nivel contagio era mucho más grave el gripe, la, la gripe la A. La gripe A, exactamente, claro. sí, era mucho bueno. más peligroso. Bueno, bueno, bien. Y después lo otro, sí, eh, lo que pasa es que es muy difícil de tratar. Sin contagiarte, o sea, los médicos tienen que tener mucho cuidado. Eh, y sí, en África, donde no hay un sistema de salud bien, hace estragos. La verdad que hubo, claro. hubo más, más casos, hubo 20.000 casos registrados y son más que los que hubo en los 20 brotes anteriores de los que se tienen registro. Y probablemente, si no se lo puede controlar pronto, eh, se pueda llegar a cifras de un millón de muertos o más. El tema es que el 99% de todo eso va a ser en África. Eh, acá podemos quedarnos Sudamérica, más o menos tranquilos. cómo está? Vivimos en el culo del mundo, lo cual es una bendición a veces Sí, claro ¿sí? En caso de guerra nuclear o de epidemia global Vivir en el culo del mundo puede llegar a salvarnos la vida sí. Y es algo que hay que agradecer Bueno, muy bien, muy bien, acá eh, Es así, es así Bueno, vamos a escuchar entonces a una banda que hace de la, de la, del apocalipsis mirá, O de las situaciones apocalípticas, son interesantes Sí, mirá. y además habla de algo que podría contagiar Que podría contagiar ébola, ¿no? Sí. Porque vamos a escuchar a Octopus haciendo sangre en el ojo Si te entra sangre en el ojo, ahí sí, está Cagaste. complicado dale, vamos Temazo, ¿eh?